Her、radio Show. Muy buenas noches, buenas noches a todos y todas. Buenas noches a mis amigos, mis amigas, mis colegas del metal. Hoy domingo, nuevamente con otra edición más de Heavy Metal Bunker Radio Show. Transmitiendo directamente desde Spring, Texas, les saluda a su amigo Dark Nerudas. Y estamos transmitiendo a través de metalpr.com Heavy Metal Mansion con bases en Puerto Rico y retransmitiendo a través de Asaltomatarradio Rock.com con base en Zaragoza, España. Bienvenidos nuevamente a la Casa del Metal. donde servimos lo que a usted y a mí me apasiona que es el metal pesado gracias a todos los que nos están sintonizando y a los que nos han estado sintonizando durante t o d a esta semana ya sea a través de sus móviles a través de sus pc y en diferentes plataformas ok Muy bien, como todos los domingos, le, los invito a que formen parte de、eh, nuestro chat en vivo que tenemos a través de la página de Heavy Metal Mansion. Lo único que tiene que hacer es entrar a la metalpr.com, diagonal en vivo, pone su nickname y automáticamente pasa a la plataforma del de chat en vivo. Con todos los muchachos que están ahí compartiendo durante la transmisión de Heavy Metal Bunker y todas las demás transmisiones de Metal PR. También、eh, siempre les digo que nosotros no transmitimos a través de Facebook. Nuestras entradas a Facebook son、eh, de corta duración y son de manera esporádica. Para que Facebook no comience a mutearnos los videos y comience a exigirnos permisos y licencias por las、eh, canciones que suenan a través de su plataforma. Así que nosotros no transmitimos a través de Facebook. Si usted quiere、eh, disfrutar del programa en su totalidad, sin ningún tipo de interrupción, tiene que hacerlo a través de metalpr.com. Le recomendamos la plataforma TuneIn. Sin embargo, si usted tiene a cualquier otra plataforma que les funcione, pues bienvenida sea. Siempre que se mantenga en contacto con la Casa del Metal Heavy Metal Bunker Radio Show. Muy bien, hoy, hoy me voy a ir bastante clásico,、eh, con bandas bastante clásicas, pero bandas que. No sueno con mucha eh, eh, frecuencia aquí. Son bandas extraordinarias con muy buena música、eh, de los años 80 y 90. Sin embargo, pues no son bandas que yo suelo sonar mucho acá. Y hoy vamos a escuchar alguna de estas bandas y ya comenzamos. Comenzamos en nuestra introducción con nada más y nada menos que con la banda Angel w i t c h Angel Wish de 1980 de su primer álbum en yo wish estábamos escuchando la canción tema del álbum en ¿okay? una banda extraordinaria que hizo muy muy buena música en su momento que ¿okay? pero nada vamos a continuar escuchando música y nos vamos、eh, por ahí por ahí por esa misma línea Y vamos a continuar, vamos a comenzar nuestro próximo y nuestro primer bloque de la noche con la banda Attacker. Y señoras, estamos de regreso. Para aquellos que nos han sintonizado un poco más tarde, está usted escuchando Heavy Metal Bunker Radio Show. Les saluda su amigo Dark Neruda. Estamos transmitiendo directamente desde Spring, Texas, a través de metalpr.com y de asaltomatarradio rock.com. Comenzamos con algo c l a s i c ó n de finales de los 80, principios de los 90 con unas extraordinarias bandas, alguna de ellas no bandas que yo he sonado aquí con mucha frecuencia, pero que les prometo que de ahora en adelante estarán dentro de las alternativas. Muy bien, comenzamos nuestro bloque con nada más y nada menos que con Attacker. De su álbum The Second Coming de 1988, estábamos escuchando Lord of Thunder. Un temazo del segundo álbum de Attacker de 1988. Attacker es una banda que siempre ha hecho, siempre hizo extraordinaria Música. Después nos fuimos con Riot. Riot d es su álbum The Privilege of Power de 1990.、Eh, nos fuimos con el tema Storming the Gates of Hell. Este álbum,、eh, The Privilege of Power de 1990, es un álbum que me gustó mucho.、Eh, es un excelente álbum. En mi opinión personal, la mayoría de los discos de Riot son excelentes, me gustan mucho.、Eh, así que hoy estuvimos escuchando、eh, Storming of the Gates of Hell.、Ah, y terminamos, cerramos el bloque con nada más y nada menos que con una banda que todavía no había sonado aquí en Heavy Metal Bunker. Pero que es un extraordinario bandón, y estamos hablando de Sanctuary. Sanctuary, de su álbum i n The Meryl r Black de 1990. Estábamos escuchando el tema Season of Destruction. Un temazo de Sanctuary, una banda que eh, estuve eh, desempolvando este fin de semana. buscando、eh, cositas para poder escuchar en la noche de hoy así que ese fue nuestro bloquecito con el que comenzamos en el, la noche de hoy vámonos vámonos con un bloquecito ochentoso digo ochentoso porque aunque voy a incluir、eh, algunos temas que fueron de 1990 La realidad es que estas bandas、eh, se hicieron muy populares, pero en los 80. ¿okay? Eh, vámonos con una banda、eh, que va a estar en México en gira en el 2020. Y vámonos con una banda que en Puerto Rico, pues son casi casi ya residentes oficiales.、Eh, y esta banda se llama Striper. We are back. Estamos de regreso después de ese bloque ochentero、eh, que compartí con ustedes.、Eh, hay gente en mi WhatsApp que está gozando. Le gusta mucho la cosa ochentera a la gente. Esa nostalgia se activa de una manera inverosímil cuando escuchamos estas bandas ochenteras. Nos guste o no nos guste, definitivamente、eh, la década de los 80 es la década donde su música activa esas memorias nostálgicas en la gente que vivimos esa época. Así que nos fuimos con un bloquecito ochentoso. Comenzamos con una banda.、Eh, que desde que comenzó ha hecho muy muy buen、eh, heavy metal、eh, estamos hablando de la banda striper es una banda、eh, que al día de hoy continúan haciendo muy buena música con excepción de su bajista、eh, t i m o a de gay pues básicamente la banda se ha mantenido intacta Eh, sabemos que asfax su guitarrista pues ha estado en unos tratamientos médicos pero hasta donde tengo entendido todavía él está、eh, con la banda、eh, haciendo su gira verdad esperamos que se recupere pronto y continúe porque asfax es una pieza、eh, clave dentro de, de striper El sonido, la manera de tocar, su personalidad, la manera en cómo maneja、eh, el show es muy característico de él、eh, y muy característico de la banda Striper. Tuve la oportunidad de verlo el año、eh, pasado en su History Tour、eh, y todavía suenan muy, muy bien.、Eh, estuvimos escuchando de su álbum To Hell with the Devil de l 1986. el tema more than a man un te m a z o súper brutal de, de ese álbum to hell with the devil yo todavía recuerdo cuando estaba en high school、eh, cuando la gente descubre la existencia de striper y lo hicieron a través del álbum to hell with the devil Porque en realidad、eh, los álbumes a、uh, yellow and black attack y s o l d i e r under command, que aunque son excelentes álbumes, pasaron un poco desapercibido, s pero no es hasta que MTV comienza、eh, con todos estos videoclip s que se descubre、eh, Striper. Entonces recuerdo a la gente con sus álbumes caminando este, con todos los discos, los LP s en vinilo. Eh, que si、sí, en azul, recuerdo que el, el Yellow and Black Attack salió en un vinil azul con unas carátulas que estaban cortadas en las puntas.、Eh, después el To Hell with the Devil le cambiaron la carátula, entonces era quien tenía la carátula original y quien no.、Eh, Striper, por alguna razón, comenzó a lanzar un sinnúmero de singles en, en vinilo、eh, de algunos de los、eh, temas de los primeros discos. Era una fiebre de Striper que todo el mundo estaba rayado de amarillo y negro. Fue una excelente época.、Eh, recuerdo que la primera vez que vi a Striper en vivo fue precisamente para el tour Dell to Hell with the Devil. Que fue、eh, una gira que hicieron con l a u n e s Extraordinario concierto. Ok. Memorias. Nostalgia de los o c h e n 80. Después de eso, nos fuimos con otra banda、eh, que se hizo muy popular ya a finales de los 80, principios de los 90, si estamos hablando de Still Hard. Still Hard、eh, no es que sea una super banda, no es que haya hecho extraordinaria música, no era mala, pero、eh, Still Hard、eh, impresionó a, al mundo con、eh, su cantante.、Eh, High pitch, ¿no? este, que cantaba las canciones super altas, tenía un vozarrón ese muchacho,、eh, y eso hizo The s t e e l h e、eh, a r t una banda bastante reconocida. Tiene varios temas muy buenos, tiene varios temas muy buenos. No es una banda que tuvo una acogida así tan brutal como Striper, pero sí es una banda muy bien recordada. De los años 80-90, y cerramos el bloque con un señor pequeñito, así como, como un yoda. Es el yoda del heavy metal, y estamos hablando de Udo, Udo, ex cantante de ASEP. Una vez sale temprano en los 80 o a mediados de los 80, sale de ASEP, comienza una carrera. Eh, solista, pudiésemos decir, porque hizo una banda que se llama Udo,、eh, que es su nombre básicamente.、Um, luego, después, continúa solo, y, pero tiene una extraordinaria、eh, carrera como solista. Y de su álbum Faceless World de 1990, estábamos escuchando Restricted Area. Eh, se me olvidó mencionar t h、eh, e Still h e a r t que el tema que estábamos escuchando era I'll Never Let You Go de su álbum debut de 1990. ¿okay? Así que escuchamos algo ahí, finales 80, principio de los 90.、Eh, algunas bandas muy bien acogidas, otras un poquito más rebuscadas, pero todas ellas extraordinarias bandas. Muy bien, vámonos con un bloquecito. Me voy a ir con un bloquecito un poquito extremo. No mucho, no mucho. Esto,、eh, heavy Metal Bunker、mmm, en realidad no es un programa de heavy metal extremo. Aunque de vez en cuando lanzamos nuestro fueguito.、Eh, pero sí tengo amistades y personas que me han escrito、eh, pidiéndome que. Que por qué no pongo X oye banda o X oye canción.、Eh, y los voy a complacer, los voy a complacer. Hoy voy a tirar un bloquecito、eh, de algo más o menos extremo, ¿ok? Y nos vamos a ir con una banda que, aunque yo en mi carácter personal no soy muy、eh, amante del metal muy extremo,、eh, no es que no me guste. No soy amante de ello. Pero sí hay una banda que me gusta desde hace muchos años. Esto se llama November's Doom. La radio online del rock se llama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 Muy bien, mi gente, para los que nos acaban de sintonizar, usted está escuchando Heavy Metal Bunker Radio Show a través de metalpr.com. Y eso que estábamos escuchando era un bloque un poquito extremo, no muy, no muy extremo, pero algo para esa gente que se ha pasado escribiéndome y diciéndome que los complazcan en algunas cositas. Bueno, lo estábamos escuchando y comenzamos este bloque con la banda November's Doom. De su álbum Into the Night Requiem Infernal del 2009, escuchábamos precisamente el tema, el, el, el tema de ese álbum Into the Night Requiem Infernal. November's Doom es esta banda. Que tiene un sabor a t e d a Melodic t e d con un poco de Doom y tiene algo de gótico también en alguno de sus temas.、Eh, es una banda que me gusta, es una banda que me gusta. Hace mucho tiempo que no los escuchaba y nunca los había puesto en heavy metal, pero hoy lo pusimos para darle un poco de candela a esto aquí. Después nos fuimos con una banda ya bastante reconocida y bastante sonada por nosotros, a Monomart. Y nos fuimos、eh, para 1998 al álbum Once and From the Golden Hall. De ese primer álbum de Amona Mart. Nos fuimos con el tema Friend of the Suncross. Siempre Amona Mart haciendo buena música. Y cerramos con una banda que hacía tiempo que no escuchaba. Eh, estamos hablando de la banda Crematory.、Eh, cuando yo descubrí a Crematory hace poco más de una década atrás, me gustó mucho. Una banda que me cautivó bastante.、Eh, recuerdo que hasta mandé a comprar un DVD en vivo de ellos, de, de su, del tour de su álbum Prey. Y precisamente del álbum Prey de 2008. Estábamos escuchando el tema When Darkness Fall. Me gusta, me gusta Cremator. Desconozco,、eh, honestamente desconozco si Cremator aún sigue activo.、Eh, si alguien sabe, pues、eh, escríbame por ahí y déjeme saber,、eh, porque era una, una excelente banda. No, la, no seguí dándole continuidad a su carrera, pero me gustó mucho. Muy bien, mi gente, vamos a hablar un poco de eventos que están en agenda.、Eh, dice por aquí que、eh, Bloodstain tiene el febrero primero de 2020 en la respuesta en Santurce, Puerto Rico, a Violence. Eh, junto a ellos estará Zapacon, Massive Destruction y Out of h e r d Así que aquellas personas、eh, fanáticas de Violence,、eh, ese es el momento.、Eh, México, Striper, tiene su History Tour 2020. En febrero 20 estarán en Ciudad México. Febrero 21 en Chihuahua. Febrero 22 en Monterrey. Entren a la página de Striper para ver los detalles de venue, costo y todo este tipo de cosas. Hace un par de semanas se anunció el Rock in Vivo 3 en Puerto Rico, que estaría celebrándose el sábado 30 de mayo con las bandas Slaughter, Kicks, Vixen y Autograph. o c h e n t o s o Ahí tiene nostalgia ochentera para que goce. Originalmente este evento había sido anunciado para celebrarse en el Vivo Beach Club en Isla Verde. Pero recientemente, esta semana, se anunció que el evento va a ser realizado en el Anfiteatro Tito Puente. Eh, así que cambiaron de lugar, pero hasta donde tenemos entendido, el evento sigue intacto tal y cual se anunció. En mi opinión personal, el Anfiteatro Tito Puente es un extraordinario venue para este tipo de conciertos. Ahora, lo que se me ha informado. Es que la razón por la que el anfiteatro Tito Puente no se ha estado utilizando desde hace bastante tiempo es porque hay un problema muy serio en la infraestructura del sistema eléctrico.、Eh, así que vamos a ver cómo la producción、eh, negocia con el municipio para que este evento pueda tener. Eh, la energía que necesita en, en un sistema eléctrico que sea de confianza. Pero muy bueno, muy bueno si cambiaron el venue, si logran brincar esa tablita del de sistema eléctrico. v a r ó n Rojo anuncia su gran despedida 2020 y ya nos anunció cuáles son sus tres conciertos, al menos en California. Junio 4 estarán en el Evolution Nightclub. En、eh, Sonny Bell, California. Junio 6 estará en The Youth Theater en Santa Ana, California. Y、eh, junio 5 en La Brea Nightclub en Los Ángeles, California. Son los tres conciertos que están programados. Para darse en California. Al día de hoy no se nos ha informado de ningún otro concierto en Estados Unidos, en alguna otra ciudad.、Eh, tampoco se ha anunciado si van a estar visitando Puerto Rico en esa despedida. Eso es lo que tenemos, ¿ok? Una de las cosas、eh, que nos agradó mucho de este anuncio de Barón Rojo. Es que、eh, su opening band para este tour en California lo será la banda Gran Andes,、eh, que es una banda de latinos y、eh, son de aquí, de Houston, Texas. Suenan súper, súper bien y、eh, me alegro mucho que tengan la oportunidad de tener esta exposición、eh, junto a esta leyenda del rock. Latinoamericano y, y, y castellano varón rojo, ok. Muy bien,、eh, me, dicen, me dicen las buenas lenguas que el Metal Barbecue Fest el pasado fin de semana fue excelente, fue extraordinario. Me dice que había mucho orden, mucha camaradería,、eh, las bandas sonaron brutal. nuclear sonó impresionante al igual que bandas como métrica como m a s s d e s t r u c t i o n estuvieron por allí que otra banda Shotgun,、eh, los muchachos de leftover、eh, lo que pude ver no a través de los live que, que hacían desde allá Eh, pero me dicen que estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno, muy buen eh, eh, concierto. Y la gente estuvo muy satisfecha. Así que eso es, eso es bueno. ¿no? Cuando tenemos un evento, máxime que es un evento de dos días. Que es bastante difícil poder tener un conglomerado de gente durante dos días. Así que muy bueno.、Eh, felicitaciones a los productores y a la gente que trabajó con ese.、Eh, todo. Bueno, mi gente, estábamos hablando、eh, de Barón Rojo y de. Eh, ba la banda Gran Andes, que va a ser la banda opening、eh, de ellos. Así que vámonos en este bloque de metal en castellano y vamos a comenzarlo precisamente con la banda opening de Barón Rojo. Vámonos con Gran Andes y su tema: Tus Mentiras. pasados años hasta el día de hoy y mirando al futuro rememorando los mejores momentos históricos 最ッティパシオンアクティバーンロスエベントプレミアムエントメタルエベントエベントエベントエベントエベントエベントエベントエベントエエベトエベントエベトエベントエベンエベトエベントエベントエベントエベトエベンエベトエベンントエベントエベントエベントエベントエベントエ Continente diferente, sin mierda, ¿eh? muchos somos, coño. Heavy Metal m a n s i o n pasado, presente y futuro del metal en Puerto Rico. Ay, ay, ay, eso era nuestro bloque de metal en castellano que lanzamos s Todas las s a a e m n todos los domingos. Como parte de Heavy Metal Bunker Radio Show. Nos fuimos en este bloque con la, con la banda Gran Andes. Gran Andes es una banda de latinos que está、eh, ubicada aquí en Houston, Texas. Y que van a ser los Opening Band de、eh, Barón Rojo en California en su despedida 2020. Estábamos escuchando de su álbum Renacer, el tema Tus Mentiras. Una muy, muy buena banda y un muy buen álbum de gran antes. Después nos fuimos para la Argentina, Che Vive. Nos fuimos con los muchachos de Helker. Helker de su álbum Legado Secreto del 2001. Nos fuimos con el tema. Buscando una ilusión. Tremendo temazo de la banda Helker. Y nos volvimos de vuelta hacia Venezuela y allí nos fuimos con Arcángel. Nos fuimos con el tema El Ángel de la Muerte. Temazo de la banda Arcángel. Así que ese era nuestro bloque de metal en castellano de la noche de hoy. Este próximo miércoles me estaré yendo de concierto y me voy para uno,、eh, un concierto de uno de los tours más esperados. No, no estoy hablando de Def l e p p a r d con Molly Cruz. No, no, no, no, eso no. Eh, que de hecho ya se anunció el line-up completo de lo que será The Stadium Tour, donde estará、eh, Def Leppard y m o t l e y c r u e que se estarán intercambiando los cierres de, de la noche. Algunos conciertos los cerrará Def Leppard, otros los cerrará m o t l e y c r u e、eh, Lo que sí sabemos es que los openings serán、eh, Poison y Joan j e t t a n d the Black Heart. ¿Okay? Así que, ven a ochentera, mi gente. Ven a ochentera. ¿okay? Ahí van a tener cuatro bandas de los ochenta, de las bandas top de los ochenta para la nostalgia. Pero no era de ese tema del que, no era de ese tour del que estaba hablando. Este próximo miércoles me voy con mi amigo Jay Alamo y nos vamos para el Human i c i d e Tour de d e a t h Angel. Allí vamos a tener a The Dangle, vamos a tener a Ex Mortus y a Hellfire. Aquí en Houston, en su Human Aside Tour 2019. Así que, ya que me voy de, de concierto con The Dangle, vámonos también. Vámonos en este bloque con precisamente el line-up de este tour. Vámonos con The Dangle, con Ex Mortus y con Hellfire. Del 2013, precisamente estábamos escuchando el tema The Dream Called Blood de 2013. Muy bien, después continuamos con Ex m o r t u s Ex m o r t u s lanzó ahora en el 2019 un EP、um, que se llama Legion of the Undead: extraordinario EP, y de ahí estábamos escuchando el tema Swallow Your Soul. Y cerramos con la extraordinaria banda Hellfire de su álbum Manía de 2019. Escuchábamos el tema Born to Burn, un extraordinario álbum de una muy buena banda.、Eh, así que estas tres bandas son las que van a estar repartiendo el bacalao este próximo miércoles en el Human Aside. Tour aquí en Houston, Texas. Muy bien, mi gente. Muchas gracias a todos los que nos han estado sintonizando durante la noche de hoy. A los que han estado en el、eh, chat de Heavy Metal Mansion. A los que se han mantenido en comunicación a través de mi WhatsApp o mi Messenger. Muchas gracias a todos los que nos han sintonizado a través de sus、eh, móviles, que no sabemos quiénes son, pero sí. Sabemos que están por ahí. Gracias a todos y a todas por el respaldo y la sintonía hoy y durante todos los programas de Heavy Metal Mansion. Estamos aquí a la orden directamente desde Spring, Texas, compartiendo lo mejor del Heavy Metal para aquellos amantes del Heavy Metal. Mi gente, no me queda tiempo para más. Ya、eh, mi relojito de arena se me acabó. Pero no se vaya nadie porque después de Heavy Metal Mansion comienza la jibarería de la gente de la lechonera del rock con el lechón atómico, sus locuras y su buen heavy metal. Así que no se vaya nadie, manténgase aquellos que están en el chat, pues ya mismo viene el lechón con su programa y los que están en sintonía, pues para que puedan disfrutarlo. Recuerden que a las 10 de la noche, hora de Texas, 12 de la noche, hora de Puerto Rico, usted puede escuchar la repetición de Heavy Metal Bunker Radio Show a través de asaltomataradiorock.com con base en c a r a g o z a España. ¿eh? Así que... Los dejo, mi gente, que pasen una extraordinaria semana, que trabajen poco, ganen mucho. Ya se acerca la Navidad y hay que ir entonando con el pitorro. Así que muchas gracias a todos. Los dejo, me despido, pero los voy a dejar con una banda que se despidió esta pasada semana. ¿okay? Así que hasta la vista, baby. Time tonight? I want to thank you very much for sharing and spending your time with us. Thank you very much.、Ryan.